...se terminó el Mundial. Nuestra selección, a pesar de todos los inconvenientes... ...logró la hazaña de llegar a la final. Es increíble a lo que pueden llegar los argentinos... ...cuando se proponen un objetivo. Pasar la mayor cantidad de tiempo fuera de la Argentina. Se terminó el Mundial... Todo vuelve a su lugar, Maradona al Napoli, las barras bravas a la Argentina y Dios, que es argentino, a jugar en el extranjero como lo hace habitualmente. Se terminó el Mundial. Se terminó el furor por las cábalas, hasta el presidente las practicaba que nada se mueva que nadie cambie su lugar por eso Triaca sigue en su puesto y el índice de inflación es igual al del mes anterior se terminó el mundial los días en los cuales las mujeres preguntan que es un offside y los hombres creen poder explicarlo se terminó el mundial Con la esperanza de volver a ser campeones en 1994, no sea cosa de que pasen más de cuatro años sin que los argentinos podamos festejar algo.